El CORE o Consejo Regional es un organismo público, resolutivo y fiscalizador encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía. Sus integrantes, elegidos democráticamente desde 2014, participan en comisiones que aprueban los proyectos que apuntan a la administración y desarrollo de la región y sus provincias. Se lo recuerda César Muñoz Vergara, su consejero regional.